Señales del fin del mundo.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 360 millones de años. Ah, Yo pensé madre. que había ocurrido hace tiempo. Antes, antes de ayer. Sí. 360 <risa> bueno, millones de años. Como de, sabéis, la, el verdad, planeta... Eh. Sí, sí. Millona, vale. Millón arriba, millón abajo. Millón arriba, millón abajo. ¿Qué más da un millón? Bueno, pues como el sabéis... El ser humano el, lleva el, un el, millón de años en la Tierra. Eh, el el, el, el planeta... es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 Silúrico fueron originadas probablemente por unas importantísimas erupciones eh, volcánicas pero ahora no se sabía que había ocurrido en el, en el periodo eh, devónico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 garán y eh, permitieron la colapsaran y permitieron que esta radiación, la radiación ultravioleta pasara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 que tiene que ver con el medio ambiente sí, eh, la zoonosis eh, se claro. produce más en estas eh, circunstancias hay eh, que está pasando el planeta la zoonosis es eh, la llegada de virus a las especies humanas, eh. cuando claro. hay menos especies animales en el camino más fuertes son los virus, es eso básicamente y además, eh, bueno, zoonosis ha habido siempre, es decir, de, claro, una, de, unos, sí, sí. de unos virus que afectan más a unas especies que a otros, o que se transmiten de, unos, de unas especies animales a otras, lo que ocurre que en el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 que ocurrió antes, vuelve a ocurrir pero antes, muy antes, hace 360 millones de años hemos llegado al punto de que estamos repitiendo eso y allí ya estuvo Javier Sevillano ¿eh? que yo, lo tengo sepas yo un recuerdo. no solamente Manuel Carvallal sino no, que no. cuando llegó Manuel Carvallal yo estaba Sevillano su mecedora yo ya estaba, estaba, ya. Yo, ya estaba sí, yo ya volvía Javier, gracias hasta, hasta mañana, mañana.